オフナイス I'm g l n b e l i e v e it this night will never go g o Mujer que se llama Donna Lewis en 1997 de su álbum Now in a Minute se llama Te Amo Siempre y Para Siempre. I Love You Always Forever. Esto es Play Kiss con Ricky García. Sí, Esto es Kiss. Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1987 veía a la luz el single I Wanna Dance with Somebody que fue el primer sencillo del álbum w h i t n e y s Por George Merrill y Shannon Rubicam de la banda Boy Meds Girl, quien había compuesto previamente El que está sonando. How will I know? You, you know Merrill, el compositor de la canción, le entregó la demo a c l y d a v i s el jefazo supremo de la compañía discográfica de Winnie Houston, en un cassette.、Y、Davis hizo que la cantante la grabara. La canción. Fue premiada como en el Grammy en el 88 y el sencillo se convirtió en un éxito comercial, logrando liderar la lista en 13 países. En los Estados Unidos se convirtió en su cuarto sencillo número uno de manera consecutiva, alcanzando un millón de copias vendidas. Exitazo solo superado por I Will Always Love You. Señoras y señores, Winnie Houston. Thank、okay. you.、Yes. Uh -huh. But they never wanna leave But they never wanna leave.、Hey. Directamente, Ala King. Esto es Blinky Blinky. Enrique García. La 7 y 2 una menos en Canarias. Bueno, 606-712-658. Esa es nuestra autopista directa hacia ti para que te comuniques con nosotros. Si te acabas de incorporar, hoy queremos saber qué disgustos, anécdotas, pifias, chascos te has llevado a la hora de pedir comida a domicilio. Hola, amigos.、Eh, yo soy Gabriel de Menorca. A ver, lo mío con la comida preparada no es que sea algo casual. Es que todos, todos los pedidos que hago, me pasa lo mismo. La empresa no encuentra mi calle. Mi calle es muy conocida, es bastante larga, pero nadie sabe dónde empieza. Y al final, siempre me llegan los pedidos tarde, frío, y con el repartidor llamándome por teléfono que no encuentra mi calle. Piticlin, piticlin. O sea, un desastre. Tendré que cambiar de calle para que me llegue la comida. Esto es.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 Esta se llama Moving o n u g Y para moverse tenemos canciones más que de sobra. Baby, gone, Brian Adams. I'm in love. Y Mel C. con Baby When You Gone. Up, tender, y también nos va a visitar Billy Joel con este Uptown Girl. Y Ping con esa canción que tanto me gusta. ¿Qué es lo e l o u e te gusta? Hacerte feliz es nuestra misión y nuestra herramienta, la mejor música del mundo. Esto es Big Bizki, con Ricky García. Tardes aquí juntos, ¿eh? no sé si te acabas de incorporar ahora mismo, que esta es tu hora de conectarte, pero que sepas que hoy el tema de la tarde ha sido、eh, querer saber qué chascos, disgustos o anécdotas has tenido a la hora de pedir comida a domicilio. ¿eh? Pediste carne poco hecha y llegó un pollo vivo, te llegaron unas hamburguesas tan hechas que pudiste usarlas de ruedines para la bici de tu hijo. Esto es. t e n e m o s a nuestra amiga Ana desde Málaga. Hola, soy Ana de Málaga. Pues mira, la verdad que con el tema de las comidas, pues nosotros yo pido muchísimo.、Sí. Y la verdad que una de las veces,、eh, pues había pedido、eh, varios primeros y segundo s y tal, y cuando llego me h a b í a mandado tres cazuelas de patatas. Y digo, bueno, pero si yo es lo que menos había pedido. Y resulta que se habían equivocado, y tuve que ir otra vez al sitio de las comidas. Y, y me lo pudieron, bueno, no me lo cambiaron, me dijeron: Ya quédatelo. Y lo que hice fue repartirlo a varios amigos. Digo: Mira, hoy vaya a comer casuela de patatas.、Vale. Saludos, soy Paco desde Alicante. Hola, Paco. Pues una vez que nos pasó una cosa curiosa con un delivery. En casa fue que pedimos en un restaurante chino ¿Eh? que nos trajeran pato laqueado, ¿Eh? pollo almendrado y rollitos de primavera. ¿Eh? Y al llegar con el pedido a casa y abrirlo, nos encontramos que, que también nos habían traído arroz, tres delicias que nosotros no habíamos pedido. Eso se llama detalle de cordialidad, querido. Esto es. Hola, soy Belén y os o escucho desde Toledo cada tarde que salgo de trabajar a las 5. Muy bien. Y a mí lo más heavy que me ha pasado pidiendo comida a domicilio fue、sí. una vez. Que quedé con unos amigos y pedimos pizza en un sitio que hay por aquí, por Toledo.、Sí. Pues cuando nos l l e g ó las pizzas y fuimos a cortarlas y repartir los trozos,、sí. nos dimos cuenta que tenían trozos de cristales. ¿Perdona? Y lo que hicimos fue llevar、Cambia. las pizzas al local donde las pedimos.、Sí. Y gracias a que uno de nuestros amigos trabaja en seguridad alimentaria,、Buah. pues les pusimos una reclamación. Oh, oh. ¡Esto es el brown! Y a día de hoy, pues el sitio está. Cerrado, evidentemente. Oh, oh, madre mía, a la paquetazo. Bueno, ahora van a sonar en tu radio Vogue de la Chicone. Hey, Dive s t r a i t s poniendo un poco de ritmo rockero con Walk of Life. Y es inminente el sonido de PIN g con esta canción que tanto te gusta. Se llama What About Us. Esto es Ladies.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 Too far. What about?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 On. Are you ready? I'll be ready. de los 80 y los 90 hasta hoy. Este ha sido un puente largo para muchos de vosotros ¿eh? que s a b é i s cogido el lunes fiestas. Habéis ido por ahí, ¿verdad que sí? Y seguro que cuando habéis estado fuera al tercer día habéis dicho: ¡Ay, madre mía, mi casa sola, tantos días! ¿Puede pasar algo? Sí, es que en tu casa están las cosas que te importan, ¿verdad? Entonces, voy a hacerte una recomendación para que no estés nunca más agobiado o agobiada. Mira, llama al 900, toma nota del número, es gratuito, ¿eh? 900-129-129. Estamos hablando de Securitas Direct, una gente que sabe muchísimo de alarmas, de crear seguridad en tu casa, en tu entorno. 900-129-129. Llámales, te atenderán muy amablemente, te lo explicarán todo y a d e más. La llamada es gratuita. Securitas Direct, y así tus e g o b i o s serán otros. Y ahora llega el momento. Teletransportarse. Sí, amigos, nos vamos hasta la ciudad de la Plaza de la Virgen Blanca, de la Catedral de María Inmaculada, de la Torre de Doña Ochanda, la Torre de Mendoza, el Palacio de Ajuria Enea. Por supuesto, nos vamos hasta Vitoria. c Ahí está nuestra amiga Isabela, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox. Y que la va a pasar en grande, porque se llama Escapada Deliciosa. Y un saludo. Un beso bien grande, 106.7. Bueno, me marcho. Mañana a las 5.4 en Canarias tenemos de nuevo una cita aquí en Kiss. Mi nombre es Ricky García. Gracias por estar ahí. Ah, eso sí, ahora te dejo con la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta mañana! En el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó línea directa y dijo: La humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando los intermediarios. Demos de un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que tenga. Evoluciona con línea directa. Cámbiate y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700. 917-700. O en línea directa.com.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 Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan. Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es. Cuando tus pies piden sofing t pero tu body quiere popping, hazte un globo de cinesa. La familia unida con la cena más divertida con un globo de cinesa. Si eres fan de los buckets de palomitas crujientes y de los combos hot food, d e n a c h o s pincelas o fingers, pide tu menú cinesa en la app de globo y saborea cinesa sin moverte de casa. Las mañanas. Soy Xavi Rodríguez. Escucha Las Mañanas Kiss y empieza el día ganando mucho dinero. Mañana a las ocho cuarenta pondremos en juego dos mil d o s c i e No t s c i n c u e n t a e u r o s No te lo p i e r d a s Dana Bedrop presenta Baila conmigo. Su nuevo trabajo en el que, desde su esencia latina, nos envuelve en sonidos electrónicos dance y pop. Gris, anoche, ti, mismo... Un tema con el que no podrás dejar de bailar. Es lo nuevo de Dan Avedrov.